プリンーションプリンシペ a ションプリンプリンシペーシンプリンシペーションプリンシペーシーシンプ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 Said it was time esto se l l a m ス s a t e l l i t e ストレーストレートに戻るの u ストレートに戻るのに、ストレー0 Que nos pone en órbita y además de verdad, Satellites, música divertida para gente divertida como tú, como tú, como tú. Bueno, pues llega el momento, llega el momento de nuestro p o d i o de los éxitos en tres décadas. Bueno, ya sabes que lo que hacemos es. Comentarte quiénes fueron número uno tal semana como esta en las tres décadas que tanto nos gustan: los 80, los 90 y los 2000. Y ven, vamos a empezar por el 2000. ¿Qué te parece? Fíjate, la semana del 4 de octubre de 2004 en el Reino Unido era número uno: Eric Priest con la canción Call of Me. La versión, ya la conoces, ¿no? <risa> Hasta Estados Unidos. En el 2004ヴァ g o リ d i ッ s メロディー。 サラリーナに行くと、私たちは最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最高の時代に行くと、最 チ número uno。Boys to men。Oh, Nuestro país y vamos a nuestra bola, sí, porque nos encanta la fiesta. ¿Sabes quién era número uno en el 94 tal semana como esta? Moving, The Owen Brothers. Wiggle, wiggle. <risa> ありがとい and I mean heart And significant name next number I it if is in from the there、si no, the guest bottom our Éra of of one Con go 80's that's USA Let's Let's Prince Crazy Vamos a las listas de nuestro país. En España, tal semana como esta, la del 4 de octubre, pero en el 84, era número uno una canción que además generó un estilo musical que se llamó, igual que la canción, el High Energy. ¿Te acuerdas de Evelyn Thomas? was only left m <laughs> you Pop con vocales. Sí, queridos, es Santana. En directo. A las 7 y 22, una antes en Canarias. La noticia del día es que se ha caído WhatsApp. Pero bueno, y eso es aquello de que dicen que el que madruga Dios le ayuda y no por mucho temprana amanece más madruga. b u e r o pues eso, los que habéis tenido la suerte de dejarnos el mensaje antes de la gran caída, formáis parte ya de quién sabe poder ser finalistas para ese viaje fantástico a Praga. Sí, porque h a y lo que queremos, hoy que es el Día Mundial de los Animales, es que nos cuentes. Si tu pareja fuera un animal, ¿cuál sería? María Antonia desde Fuenlabrada. Hola, buenas tardes. Soy María Antonia de Fuenlabrada. Hola. Lo primero que quiero decir es un feliz día para todos los animales. Hay muchos animales, también de dos patas. Bueno, pero a y queda.、Eh, si yo tuviera que elegir un ¿Sí? animal como pareja, ¿Sí? sin duda elegiría un burro. ¡Ja! <risa> Porque así, cuando fuéramos por la calle, no llamaríamos la atención, seríamos los dos iguales. <risas> y burrito tú, burrito yo. Burrito como... Besitos. u r r i t o cómodo. b Besitos, María Antonia. Oye, por cierto, querida, ¿no podías haber elegido a dos caballitos? No es que los burros sean feos, pobrecitos, ¿eh? Son los es que son un poco incómodos de ver. Miguel desde Murcia. Buenas tardes, equipo. Soy Miguel de Murcia. Si mi pareja fuera un animal, yo creo que sería un rock bailer. Ay, porque ay, ay. siempre está ladrando y pegando b o c a Tiene muy mala leche. Un abrazo. Otra especie con muy mala leche son los abogados, querido. Y después de esto, tu mujer, fijo, que está buscando el teléfono de unos cuantos. Hasta las 8 o las 7 en Canarias para divertirnos juntos tú y yo aquí en 15 FM. b l テマステマステマステマステマ a テマステ You find me sexy.、Have、you will make a mess f me if I'm ready. i t e a me a n love. y e s i me a t d love. や。<Yeah. S 2> yeah. ん García 7 y 42, una antes en Canarias. Caray, qué rápida se ha pasado la tarde teniendo en cuenta que es lunes. Y ya os he dicho que teníamos un montón de buenísima música preparada para vosotros. Y esto será así durante toda esta semana, y la que viene, y la otra, y la otra. Las tardes son nuestras en la radio de moda, XFM. Bueno, celebrando casi todos los días los días mundiales. e ¿eh? Hoy es el Día Mundial de los Animalicos. Y queríamos saber, si tu pareja fuera un animal, ¿qué animal sería? Bueno, se nos ha caído el WhatsApp a media tarde, pero los madrugadores, pues oye, aquí estáis, como por ejemplo Susana desde Guipuzcoa. Hola Ricky, Hola. soy Susana desde Guipuzcoa. Mira, mi marido, si fuese un animal, sería una hormiga. Porque cuando se pone a hacer trabajos en casa, va despacio, a su ritmo, lo miras y dices, q u e no a v a n z a pero ¿cómo va? Y cuando te das cuenta, te ha hecho un castillo. Es un crack. Que paséis buena tarde. Igualmente, querida, pero te voy a decir una cosa. Mejor la hormiga conocida que ya se sabe. Salida de caballo inglés, llegada de burro manchego. <ríe> Rafa desde Alcoy. Hola, buenas tardes a todos. Soy、Hola. Rafa de Alcoy. Hola, Rafa. Por supuesto que no tengo dudas. Sería ¿Ah? un surigata, porque. ¿Ah? No para de vigilarme, a ver dónde voy. ¿Y, y mi móvil? Un surigata. <ríe> ¿Y lo simpáticos que son los surigatos? Ahora, si prefieres otra bestia que te vigile, te mandamos. A la vieja al b i s i l l o <risa> Bueno, Clara, prepárate porque te voy a lanzar tres exitazos en línea. Inicamos con Here Comes the Hot Stepper. Nuestro queridísimo amigo Ryan Paris y su Dolce Vita. Y suena ya No One, una delicia de Alicia Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. I just want you to、oh. k n You can stay forever A viernes de 5 a 8,、yeah. una menos en Canarias.、Ajá. Play Kiss、oh. con Ricky García. Hola, soy Diane Paris y quiero enviar un gran saludo a todos los oyentes de Kiss FM de Play Kiss con Ricky García. Saludos y siempre dulce vida. Like i n a d o l c e v i t a This time we got it right. We're living like i n a d o l c e v i t a Mmm, d o n n a dream tonight. We're dancing like i n a d o l c e v i t a We're like s a m e music bomb. I love this m a d e i n the d o l c e v i t a Nobody else than you. Mr. Officer, still living like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Caught to fade, t s w a fade to cut, to s h a d Come juggle with me, say every time. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. We multiply Anyone test will hear the bad ladies s i n Act like you know G-Go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Uh-oh, cha-cha-chang-chang. -ch -ch. Here come the yacht s t p f f I'm the lyrical g a n g s t a Big up the crew in the area. Still living like that. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. I'm the lyrical gangster. Pick up Paul b l u b o w y、yeah. e Still heavy like that. Pick up me at Stepper. I'm the lyrical danger. p i c up a t o u r i n the area. Moltecon, a q comes the hot s t e p p e Casi plantándonos en las ocho con él, pero antes. Nos vamos, nos vamos, nos vamos hasta Praga. Y que bien lo pasaremos porque está todo pagado. Sí, amigos, nos vamos a Praga. Bueno, nosotros no. Alguno de vosotros va a ir a Praga. El viernes, entre todos los finalistas, habrá alguien que se lo va a pasar genial durante tres días. Que si te va el motor, te puedes acercar hasta Breno. Incluso puedes sincronizar tu smartwatch con el reloj astronómico de Praga. Uy, un montón de cosas para hacer y para visitar. Y el viernes, uno de vosotros irá con un acompañante a Praga, con todo pagado a la República Checa y además con un juego de maletas g a b o l que también nos vamos a regalar. Y atención, porque los finalistas de hoy son nuestro amigo Iván desde Bilbao, que dice que su chica era. Un cuerpo king, por <ríe> culpín, y gema m de Jaén que comparaba a su maridito con un gato. <ríe> Finalistas, los primeros de la semana. El viernes sabremos quién se va hasta Praga. c o n k i s FM. Nosotros, ¿dónde nos vamos? Es a casa, a descansar un rato. Leo Garriga, Daniel Renoa, Víctor Álvarez y, por supuesto, quien te habló, mi nombre es Ricky García. Te dejo con la mejor música del mundo, sin duda, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.